El govern d'Honduras va recuperar en poc a poc la legitimitat internacional. Aquesta matinada passada, per exemple, els països centreamericans excepte Nicaragua, han aprovat la reintegració del país al SICA, el Sistema de la Integració centreamericana. A més, han acordat fer força comuna perquè l'organització d'estats americans readmeti el país després del cop d'estat de juny de 2009. La normalitat, però, sembla que és lluny encara de tornar al país. Així almenys, ho denuncien diverses organitzacions que vetlen pels drets humans. Un d'ells, el Centre per la Justícia i el Dret Internacional, el FED, Tejil ha presentat una demanda davant la Comissió Interamericana de Drets Humans. Coneguem el contingut amb la responsable del programa d'Honduras del Tejil, Marcia Aguiluz, bon vespre, buenas noches, buenas tardes en Costa Rica. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Por qué han presentat una demanda contra el Estado d'Honduras en la Comissió Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, el caso concreto se refiere a la, al despido ilegal y arbitrario que realizó la Corte Suprema de Justicia de Honduras de cuatro jueces, básicamente por acciones de los jueces relacionados con el ejercicio de su libertad de expresión. ¿A qué me refiero? Estos jueces, a través de diferentes manifestaciones, criticaron el golpe de Estado y en particular criticaron la posición de los magistrados de la Corte Suprema que apoyaron y justificaron este lamentable acontecimiento. Y por eso esas críticas que los jueces realizaron, eh, que por ejemplo uno participó en una marcha, otro publicó un artículo, eh, por estas críticas la corte decidió despedirlos. Entonces por esa razón ese es el hecho que, que, que origina la, la demanda, no obstante eh, en realidad este hecho se da en un contexto en el cual la Corte Suprema de Justicia claramente ha demostrado que no es una institución independiente e imparcial, que en Honduras no se está garantizando la la independencia judicial y por eso para nosotros como como segil y para la asociación de jueces para la democracia el caso revista importancia porque va más allá de los jueces destituidos. O sea, el caso refleja una normativa que es incompatible con los estándares internacionales, refleja cómo están todas las condiciones dadas para decisiones arbitrarias que afectan a la independencia judicial y por eso queremos acudir a, a esta instancia internacional procurando que hayan pronunciamientos de estos órganos reconocidos que obliguen al Estado de Honduras a tomar medidas que puedan fortalecer la institucionalidad. Hay que remarcar que los jueces no son el único colectivo perseguido en Honduras, se eh, podría hablar también de, del caso de los periodistas, ¿no? Exactamente, indudablemente desde que ocurrió el golpe de Estado, uno de los derechos que más han sido violados es el derecho a la libertad de expresión y todos los grupos que de alguna manera han pretendido oponerse al golpe de estado, criticado, hecho manifestaciones, han estado en un increíble riesgo, ¿verdad? Eh, los jueces, como ya lo mencioné, los periodistas que usted bien acaba de señalar, por lo menos hasta mayo de este año, eh, bueno, en junio inclusive hubo también la muerte de otro periodista, eh, nosotros llevamos en cuenta ocho muertes de periodistas en, desde enero hasta junio eh, que, que convertieron día, de acuerdo con, con declaraciones de otras organizaciones, a Honduras en el país más peligroso para el ejercicio de la prensa, más allá inclusive que México, porque en México me parece que habían ocurrido como unas tres asesinatos, pero por la población, la proporción que en, en Honduras es mucho mayor y, y se declaró por varias organizaciones internacionales como el país más peligroso. Pero además tenemos otros colectivos como los defensores de derechos humanos que también han sido y continúan siendo hasta la fecha víctima de seguimiento de amenazas, de otra serie de hostigamientos, de vigilancias este, y por supuesto ya las personas, por ejemplo, que pertenecen a lo que ellos denominan el Frente Nacional de Resistencia Popular, que también muchos han, han fallecido, eh, han, han sido asesinados y que ahorita inclusive hay dirigentes que están siendo seriamente amenazados. Hace un mes ustedes expusieron ante el Congreso de los Estados Unidos la situación de, de acoso y amenaza que sufren de ese caso concreto los periodistas en Honduras. ¿Qué, qué respuesta obtuvieron? Eh, pues básicamente fuimos eh, invitados por eh, un subcomité del, del congreso para exponer la situación en Honduras eh, nosotros específicamente solicitamos eh, pues una mayor presión sabiendo que Estados Unidos está actuando está apoyando al actual gobierno de lobo solicitamos una mayor intervención para para concretamente para que las investigaciones de los asesinatos de periodistas eh, tuvieran algún resultado concreto eh, en su momento los congresistas pues simplemente escucharon nuestras peticiones y hasta el momento pues no hemos tenido ninguna respuesta concreta que nos permita decir que, que hubo algún resultado específico. el gobierno de porfirio lobo ha creado una comisión de la verdad en principio para restituir un poco su imagen ¿E va a ser esto un instrumento eficaz para restituir la normalidad. No, absolutamente no, nosotros hemos sido muy críticos precisamente de la creación de esta Comisión de la Verdad eh, desde un inicio cuando se inicio, cuando se empezó a hablar del tema, eh, señalamos y advertimos que de crearse este mecanismo debía cumplirse con una serie de estándares internacionales que ya la, la, la Organización de Naciones Unidas y otras organizaciones muy reconocidas han señalado eh, y lamentablemente no fuimos escuchados ni nosotros ni otra gran cantidad de voces y se conforma esta Comisión de la Verdad Eh, que tiene serias, serias falencias. Número uno, la Comisión no establece en, en ninguno de sus mandatos que tendrá como objetivo la investigación de violaciones a los derechos humanos. Esto para nosotros es fundamental porque históricamente las comisiones de verdad, eh, precisamente como su nombre lo indican, buscan la verdad y buscan que toda la que, que todo un pueblo que todo un país se entere de cómo ocurrieron ciertas cosas con miras lógicamente a formular recomendaciones en este caso si se está excluyendo la investigación de violaciones de derechos humanos que ya ha sido reconocida por, por muchos organismos que han ocurrido y que siguen ocurriendo eh, lógicamente pierde completo sentido que esta comisión no no no de este producto por otra parte es una comisión que solamente exige al Poder Ejecutivo a que le dé información, el decreto de la Constitución dice que solamente el Poder Ejecutivo está obligado a facilitar información y que el Poder Legislativo y el Poder Judicial se les pide colaboración. Eh, esto es también fundamental porque todos sabemos que el Poder Legislativo y el Poder Judicial tuvieron un rol importantísimo en el golpe de Estado y si estas instancias no están vinculadas a brindar información qué nivel de efectividad va a poder tener esta comisión de la verdad entonces nosotros creemos que esta propuesta surge precisamente como usted lo ha mencionado para legitimar al, al gobierno del presidente Lobo eh, precisamente para decirle a la comunidad internacional aquí estoy haciendo esfuerzos pero que en la práctica eh, la forma en la que ha sido creada que además ha sido completamente unilateral sin participación de la sociedad civil eh, no permite no nos permite a nosotros tener ningún indicio mínimo que tendrá resultados efectivos mucho menos dirigidos a reconciliar el país, que, que es por supuesto algo de suma importancia. A pesar de todo lo que nos está contando, parece que las maniobras del resto de Estados centroamericanos avanzan hacia la reintegración de Honduras. ¿Cómo se entiende esto? Sí, es desafortunado nosotros consideramos que, que en este caso concreto pues han privado otros intereses por encima de los intereses al, al derecho a vivir en democracia y a estándares mínimos eh, lógicamente la región centroamericana es una región que ahora pues eh, ha tenido que negociar recientemente inclusive el, el, el tratado de libre comercio con la eh, con la unión europea eh, o sea es vista como región es considerada y en países independientes independientes pues no es no es tan considerada. Eh, creemos que los intereses económicos han influido en que otros estados lamentablemente pues hagan este se hagan ciegos a, ante lo que está ocurriendo en Honduras eh, con el afán de superar esta esta esta crisis política y poder moverse adelante y poder seguir con los intereses pues que ellos tienen en la región como región, ¿verdad? Eh, nosotros hemos hecho muchos llamados, en la cumbre que hubo del sistema de integración económica en Panamá les dirigimos una carta a todos los, a todos los, los presidentes y la presidenta señalando que al menos deberían haber algunas condiciones mínimas que demuestren una voluntad seria verdad más allá de de, buena, de buenas disposiciones acciones concretas, sin embargo, está clarísimo y la decisión que tomaron ayer de rein incorporar Andduras, aún con la ausencia de Nicaragua, cosa que es una práctica bastante anormal, este está clarísimo que obedece a intereses eh, más allá de los intereses que deben de, de los intereses democráticos. Pues habrá que estar pendiente de cómo evoluciona la situación política y también de los derechos humanos en Honduras. Marcia Aguiluz, muchas gracias por atender la llamada de IBT Radio. buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.